Cuentos de hadas españoles El zapatero y los duendes Érase una vez un zapatero que vivía con su mujer El zapatero solía ganarse el sustento haciendo zapatos nuevos y vendiéndolos en el mercado A pesar de su duro trabajo, no conseguía ganar suficiente dinero con ese negocio Luchaban mucho para tener un techo donde vivir Finalmente llegó el día en que al zapatero no le quedaba dinero para comprar más piel con la que hacer zapatos nuevos Solo le quedaba un último trozo de piel en toda la tienda Quizás sea mi última oportunidad de hacer unos zapatos Coseré lo mejor que pueda esta piel Se sentó como se sentaba cada día desde hacía muchos años y cortó cuidadosamente la piel Cuando oscureció, ya había terminado de cortarla y empezó a coser los zapatos. Era de noche. Colocó los recortes encima de la mesa. Lo dejaré por hoy. Mañana acabaré ese par. Cerró la puerta de la zapatería y se fue a casa. Al día siguiente, se levantó muy temprano. Hasta luego, querida. Hoy es el último día en ese taller. Todo esto acabará muy pronto. No te preocupes, querido. Pronto saldremos de esta mala racha. No pierdas la esperanza. El zapatero sabía que ese ánimo era inútil. Sonrió y se fue a trabajar. Cuando abrió la puerta del taller, encontró algo increíble. Había un par de zapatos preciosos de color con un bordado muy delicado encima de donde había dejado su trabajo. ¡Oh! ¡Cómo es posible! ¡Pero bueno, no debo perder tiempo! ¡Debería vender esta obra maestra en el mercado! Corrió al mercado y vendió los zapatos. Con el dinero que ganó, compró más piel. Se pasó el resto del día sentado en su taller, cortando la piel nueva para hacer más zapatos. Al terminar el día, se fue a casa dejando los zapatos sin terminar. En la cena, le contó a su mujer lo ocurrido. Te lo dije, no pierdas la esperanza. Eres un hombre muy trabajador. Antes o después conseguiremos lo que nos merecemos. A la mañana siguiente, cuando regresó a la tienda, para su asombro, encontró varios pares de zapatos preciosos encima de la mesa donde había dejado los trozos de piel. ¡Esto es un milagro! Todos estos años he trabajado muy duro para ganar dinero, pero no lo he conseguido. Creo que alguien está intentando ayudarme. Una vez más, corrió al mercado y compró más piel. La cortó cuidadosamente para varios pares de zapatos y la dejó en su mesa de trabajo. Por la mañana, una vez más, encontró más zapatos esperándolo. Había sandalias, botas, zapatillas de ballet, zuecos, zapatos de cordones y mocasines de diferentes colores. ¡Oh, qué zapatos tan increíbles! Alguien está ayudándome con buenas intenciones. Si esto sigue así, ¡nunca más me quedaré sin dinero! ¡Viviremos felices! El zapatero empezó a dejar trozos listos para la preciosa artesanía del extraño ayudante. Esto duró semanas. Cada mañana el zapatero encontraba más zapatos esperándolo. Pronto se hizo famoso por hacer los zapatos más bonitos de su pueblo. Construyó una espléndida mansión para vivir. ¿Ves cómo nos ha cambiado la vida? Es solo cuestión de tiempo Sí, querida mía Siempre me has animado Y mira ahora dónde estamos Sí No deberíamos olvidar a los extraños Que nos están ayudando Deberíamos averiguar quiénes son Y así poder hacer algo con lo que agradecérselo Pero se van del taller al amanecer ¿Cómo podremos conocerlos? Mañana podemos escondernos en el taller y verlos Sí ¡Funcionará! ¡Quiero agradecerles su ayuda! Al día siguiente, como era habitual, el zapatero cortó la piel durante el día Por la tarde, su mujer vino al taller como habían planeado ¿Nos escondemos? ¡Sí! ¡Podemos escondernos ahí detrás! Y se escondieron detrás, junto al armario y otra mesa, y esperaron Por la noche, el zapatero y su mujer oyeron unas voces tarareando una preciosa melodía. Echaron un vistazo y se sorprendieron al ver a dos pequeños duendes con ropa vieja y gastada subiendo por la ventana. Entraron de un salto. Los duendes estaban canturreando y bailando, pegando saltos en el aire. Eran los amigos más felices que el zapatero había visto en su vida. Después de bailar un rato, los duendes se sentaron en la mesa y empezaron a hacer los zapatos. Cortaron, cosieron, tiñeron y adornaron los zapatos uno a uno. El zapatero y su mujer los miraban alegres. El zapatero estaba atónito con las habilidades de los zapateros. Finalmente habían hecho otro par de zapatos. Los duendes saltaron por la ventana y desaparecieron. Eran unos duendes... Y todos los días vienen a ayudarnos. Debemos intentar agradecérselo. Sí, claro. ¿Pero qué podemos hacer por ellos? Llevaban ropa vieja y muy gastada. Podemos regalarles la ropa. ¡Una idea magnífica! Les haré unos zapatos nuevos a cada uno. Y yo les haré una ropa bonita y calentita. La pareja trabajó para hacer los regalos de los duendes. En una semana, el zapatero había hecho unas botitas preciosas forradas de piel. La mujer del zapatero cosió dos chaquetas de lana a juego con unas camisas y unos calentitos pantalones también de lana. Estos zapatos y esta ropa le quedarán muy bien a esos pequeños duendes. Estoy deseando verlos con la ropa puesta. Mañana es Nochebuena Adornaremos la tienda para Navidad Y dejaremos estos regalos en la mesa de trabajo La pareja adornó el taller para la Navidad Y dejó los regalos en la mesa de trabajo Por la noche, como era de esperar Oyeron las voces de los duendes Los duendes hicieron una entrada espectacular Como siempre Estaban contentos, se bailaban Pero cuando vieron la mesa Se sorprendieron ¿Dónde está el trabajo de hoy? ¡Mira, hermano! ¡Qué ropa y botas más bonitas! ¡Ja, ja, ja! ¡También son de colores! El zapatero debe habernosla regalado como agradecimiento ¡Debe de estar contento con nuestro trabajo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! <risa> ¡Probémosnosla! Los duendes se pusieron la ropa y las botas Les quedaba todo bien ¿Sabes qué? ¡Estás muy guapo! Y tú estás muy guapo. Es una ropa increíble. Y las botas son preciosas. Dan ganas de bailar. Bailemos, hermano. Una vez más bailaron contentos como siempre. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Navidad. El zapatero y su mujer estaban muy contentos porque a los duendes les había gustado su ropa nueva. Después de un rato, los duendes saltaron por la ventana y desaparecieron bajo la luz de la luna. El zapatero y su mujer salieron de su escondite. ¡Oh, querido! ¡Cuánto me alegro de que les hayan gustado los regalos! ¡Oh, sí! ¡Es hora de que lo celebremos! ¡Volvamos a casa! La mañana de Navidad, el zapatero cortó su piel y la dejó encima de la mesa para los duendes... Pero cuando regresó al taller a la mañana siguiente, no encontró ningún zapato. Fue a casa a decírselo a su mujer. Nuestros duendes no han regresado. No había zapatos nuevos. No pasa nada. Ya nos han ayudado bastante. Ahora volverás a trabajar como siempre. Sí, sí. Yo trabajaré solo. Estos días he aprendido qué quiere la gente y cómo lo quiere. ¡Voy a hacer los mejores zapatos! Una vez más, se puso a trabajar como había hecho todos los años anteriores a la llegada de los duendes. Y como había ocurrido con los duendes, los zapatos que hacía eran tan bonitos como antes.